Sí, así es buen día para todos, Este eh, fue la primera fecha del campeonato de motocross en, en la ciudad de Tandil, y bueno, pudimos estar presentes, así que muy contento con eso. Sí, qué bueno, qué bueno. Dami, contame un poquito cómo fue, eh, cómo estuvo el circuito, cómo te fue a vos en lo personal. En eh, lo personal, la verdad que, que muy bien, eh, me sentí muy contento, el circuito estaba muy bien preparado, laburado un montón de para que esté en condiciones. ...hay muchos problemas generalmente con el tema del, del suelo, del piso... ...dependiendo de la tierra, donde se haga, en qué, qué ciudad... Eh, ...cambia la tierra y hay que regarlo para que haya barro... ...porque se seca mucho si no... ...entonces en Tandil sufren un poco eso... No, ...a la mañana hay muchísimo barro y a la tarde está reseco... ...entonces bueno, laburaron mucho y lo pudieron tener bastante bien en condiciones... ...después de lo personal, nada, bien, muy contento... ...he eh, tenido un crecimiento que es notable... Así que estoy muy contento con eso. Eh, nada. Che, ¿dami eh, mucha moto participaron muchos competidores? La verdad que, que no tanto como otras competencias que he ido. Eh, había, por ejemplo, 80 motos capaz entre todas las categorías. En mi categoría había 17 y eh, yo en dos categorías. En una había 17 y en la otra 15 por él. Ajá, ¿qué categorías son las que participaste? Yo me anoté en una que se llama principiante, que es generalmente la que corro, y me anoté en otra que es un nivel más, como para medirme con los demás pilotos y a su vez poder andar un poco más en moto. Buenísimo, bien, bien ahí. Che, ¿y este, qué fueron? Eh, se larga serie, también contanos un poquito, porque hay mucha gente por ahí que no tiene ni idea de lo que es por ahí sí. que atrae motocicleta. ¿Es serie también igual que los karting que autos y qué autos que atrae no. después a la final? No, no, esto es, eh, el día sábado hay dos tandas de entrenamiento de 10, 12 minutos y por categoría, obviamente, y después una tanda de clasificación, que el mejor tiempo, obviamente, eh, te permite largar un corte, eh, en a, aunque larga todos a la par, o sea, todos en el, a la misma altura, eh, te permite elegir una línea mejor, la clasificación. Ajá. así que Y después, el domingo... Eh, hay una tanda de entrenamiento por la mañana para calentar muscularmente y después vas a la final directo, que son dos finales.